Estamos acá、eh, replicando lo que es una、eh, jornada a nivel nacional de los cayetanos por tierra, techo y trabajo y conmemorando los 19 años del argentinazo. Sí, Así que venimos acá a la, a la legislatura, además, porque queremos que se apruebe el proyecto de tierra, techo y trabajo también a nivel provincial que fue presentado、eh, por nuestro compañero cayetano, Fabián a v e n d a ñ o hace. mes, una cosa así, hace poquitos días más.、Eh, así que lo queremos a nivel nacional y a nivel provincial también.、Bien. Además también por la ley de emergencia nacional en violencia contra las mujeres,、eh, también estamos marchando por eso hoy. Esta ley de tierra, techo y trabajo básicamente q u é dice o por lo menos q u é intenta este, llegar a, lo, a los más necesitados. Bueno, es una, una ley、eh, completa que prevé todo, es, como, es un,、eh, un armado eh, estratégico eh, que lo que hace es este, generar、eh, puentos, puestos de trabajo con la construcción de viviendas sociales、eh, para los compañeros desocupados, ¿no?、Eh, eso es básicamente. Porque cuando uno habla n o cierto?, es de una construcción o de una mejora de un barrio o de una calle, estás hablando de、eh, flotillas, n o de, de compañeros con eh, distintas eh, modalidades de trabajo.、Eh, así que bueno, ocuparíamos a, a toda esa masa desocupada. Esto también un poco para hacer presión para que los legisladores y legisladoras Estén más atentos o hagan foco, por lo menos en las situaciones que ustedes están denunciando y también están manifestando de situaciones de trabajadores y trabajadoras que no están en el mejor momento.、Eh, y sí, luego de la pandemia, este, durante la pandemia y luego de la pandemia,、eh, se va a notar muchísimo más, ¿cierto?、Eh, nosotros tenemos los comedores que cada vez están llenos con más gente,、eh, con niños y ahora gente mayor, adulta, que también concurre. Todo eso es porque se ha cortado el trabajo.、Eh, así que cada vez más gente viene a nosotros porque ya saben que nosotros tenemos cooperativas de trabajo. Entonces vienen a buscar un puesto de trabajo en nuestra organización.、Eh, ¿Cómo está,、eh, por lo menos, la parte social de aquel argentinazo que ustedes están recordando? Hoy?、Eh, bueno, no, no, no, no estamos en la misma situación exactamente. Lo que pasa es que el, todo lo que es、eh, sanitario agrava. agrava todo, todo esto ¿no? que, que sucede con el trabajo, porque en realidad es una consecuencia, la, lo sanitario, sea, lo, lo laboral o l de la gente que h a c u e d n trabajo es una consecuencia de la situación esta, de pandemia, de esta situación sanitaria. Entonces, bueno,、eh, lo que hacemos nosotros es dar un poco de contención a, la, a esos compañeros,、eh, organizarnos en esta cooperativa que formamos. Eh, flotillas de trabajo, además de de las compañías de los comedores y de las promotoras,、eh, y siguiendo la,、eh, las pautas, n o los protocolos sanitarios,、eh, les damos un puesto de trabajo y de lucha. Bien,、eh, los gremios, este, por supuesto que están en la calle reclamando, ustedes son uno de ellos, ¿cómo está la relación con los gobiernos, con este, tanto el Ejecutivo Provincial como el, el Municipal? Eh, nosotros eh, tenemos este, diálogo, pero bueno,、eh, Eso no quiere decir que nos a l g a m o s a reclamar por los compañeros que tenemos、eh, precarizados, ¿cierto?、Eh, uno acompaña al gobierno, pero siempre exigiendo lo que, lo que creemos que, que es justo y que se debe hacer en estos momentos de pandemia, ¿no?